A、lot of bands that we're friendly with, and bands that everybody here, how to manage a checkbook, how to sunny days.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 ¿Qué tal cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, muy felices y con mucho ánimo d e lo que estén haciendo. Me presento, yo soy Casandra s Martínez y les doy la bienvenida a este bonito y bello programa que se llama K-Pop Anthems. Y aplausos, por favor. p r o c e s a y hermosa, espero que se encuentren muy muy bien en este jueves 10 de noviembre. Chale, ya se acabó el año. <risas> Oigan, pues empecemos con este bonito y bello programa y les voy a explicar. Si es su primera vez escuchando K-pop anthems, Pues le voy a explicar. Y si usted ya lo ha escuchado anteriormente, pues ya sabe de qué va este programa. Pero para quien no, ahí va. Este programa es bien sencillo. Escuchamos rolas de K-pop a través de los años. Una ruleta nos va dictando los años. Y Escuchamos un bloque musical dedicado a ese año. Y además hay dato curioso sobre las canciones. Así es que está bien fácil y bien sencillo, ¿verdad? No, no hay complicación <ríe> en este programa. Este. Oigan. Yo siempre con la duda técnica. Ah, no, está todo bien, está todo bien. Así es que bueno, démosle un fuerte aplauso a la ruleta, por favor, que hace su llegada en este momento. Gracias, ruleta, por llegar. Qué bueno que ya estás aquí. Así es que. Que pase la ruleta y que nos diga con qué año vamos a empezar este programa. 2004. 2004, ¡yey!、Yeah. Mm, 2004. Es muy interesante para mí escuchar el K-pop, pues más atrás de que 2010. <ríe> Porque he escuchado una que otra rola, pero ya adren, adentrarse a lo que estaba en esas épocas, pues ya es distinto. Así es que bueno, 2004, ¿qué vamos a escuchar en este bloque musical?、Eh, ya había venido, no es su primera vez en este programa. Regresa Rain. Con, y vamos a escuchar su canción It's Raining, que pertenece a su tercer álbum de estudio, igualmente titulado It's Raining, que se lanzó un 8 de octubre del 2004. Las ventas y el éxito de este álbum lo establecieron como uno de los mejores actos musicales en el sudeste asiático. a y nomás p a el gasto. En cuanto a la canción,、eh, fue escrita y producida por Park k i y u n g JYP, pa los, este, papá JYP para los cuates. <ríe> y los arreglos、eh, están hechos、eh, por Won Te-un. a Y bueno, tras el lanzamiento de la canción, tuvo un gran éxito comercial y encabezó varias listas nacionales. Y ganó el premio d s u n g al video musical más popular del Festival de Videos Musicales de Mnet. Y el gran premio de los premios musicales de KBS, que estos eran unos premios anuales. Y bueno, la rolita es un intento por atraer un mayor público internacional. Eh. Y bueno,、eh, Rain ya quería ser internacional, mi muchacho, y lo que hizo fue cambiarse su nombre.、Um, muchas de las veces se le conoce a Rain como B. Rain, y pues está mal, porque B y Rain, básicamente, además de que significan lo mismo, Rain cambió su nombre B por Rain para, insisto, volverse más internacional e l muchacho. Este, y con este álbum fue la primera vez que hizo ese cambio de nombre. El single llegó a los estudios de la MTV en 2006 y su video se emitió periódicamente en el canal este, para promocionar el concierto de Rain nada más y nada menos que en el Madison Square Garden. ¿Qué? Sí, oigan. Así,、ah, bien grande, mi muchacho. Y bueno, musicalmente, It's Raining es una canción de baile que utiliza ritmos hip hop y elementos de techno. En cuanto al significado del título de la canción, no, tiene el no es el sentido literal de e s t á lloviendo, sino de que Rain está actuando y transmitiendo la emoción y el entusiasmo que Rain siente en el escenario. Yo le tengo un particular cariño a esta canción porque es una canción que hizo una NOF. En el 2019 hizo el, un cover dentro del programa、eh, Road to Kingdom. Y la canción es una chulada. Yo la amo y la adoro. Me encanta el cover más que la original, la verdad. Porque la original está, está ok, pero no sé, yo, quiero, no sé. Está más chida la de On and Off. Escúchenla. Como segunda canción del bloque, hace su llegada. Esta、sí、es la primera vez que vienen. Y vamos a darle un gran, un gran aplauso. <risa> a. Espérense, a Baby Box. Yay, Baby Box hace su entrada. Y vamos a escuchar una canción de su último álbum llamado Ride West. Eh, que se fue su séptimo y último álbum, y la canción se llama Ecstasy. Fue lanzado un 16 de abril del 2004 por DR Music y EMI, y vendió 8 0 mil copias. Este álbum、eh, contenía canciones en inglés, chino, japonés y coreano, así como apariciones de conocidos artistas de hip hop estadounidenses. Hay nada más y nada menos como. Es que todavía lo leo y sigo sorprendida, la verdad. Baby Box hizo colaboraciones con Tupac, Jennifer López y un rapero independiente, pues que、no、lo, nadie o lo e n a d lo conoce, que se llama Floss P. Pero bueno, aquí lo importante es Tupac y Jennifer López. ¿Qué? ¿Qué? Eh, aunque la aparición de Tupac fue un rap de estilo libre que grabó mientras estaba en prisión, los derechos de la muestra del verso de Tupac no fueron autorizados y le, este, lo que dio lugar a un proceso judicial iniciado por la madre del rapero. Pero aún así les valió y la,、eh, se incluyó la, can,、eh, la parte del rap en, en, el, en la canción e c s t a s y De este grupo. Y el video musical de la canción se hizo en inglés y emulaba los videos hip hop populares de Estados Unidos de aquella época. Y bueno, un miembro del de grupo coreano DJ Duck estaba muy ofendido por el supuesto uso indebido de las letras de Tupac. Lo denunció, lo denunció en los medios de comunicación, pero más tarde se、sí、disculpó. <ríe> ¡Qué bien! ¡Qué bien! Quedando como payaso, no, no es cierto. Este, pero bueno, que fuerte Tupac. ¿Quién les iba a, ustedes a decir que Tupac iba a salir en una canción de K-pop? Nadie nos lo hubiera dicho, hermanas. Yo jamás lo hubiera adivinado. Qué cosas. e s p e r e n m e déjenme q u i t a una chaqueta porque ya me dio calor. Ay Dios. Y bueno, y la última canción que vamos a escuchar el día de hoy es. TVXQ, ¿qué hace su entrada? No, s í ya lo has escuchado no. No me acuerdo. No, voy a... no, no me acuerdo. Creo que ya lo escuchamos. Pero bueno, vamos a escuchar a TVXQ en su etapa de debut. No vamos a escuchar precisamente su canción debut, sino. Ya que andamos en colaboración rara y extraña con la canción anterior.、Eh, esta no va a ser una colaboración rara y extraña, sino una colaboración y nada más. Pero bueno, vamos a escuchar a TVXQ con su canción Triangle. que pertenece al álbum de mismo nombre que fue publicado el 11 de octubre del 2004. Cuando lanzaron a TVXQ lo lanzaron como por sencillos. Su canción、eh, debut fue Hawk y Junto con ella, pues empezaron a lanzar otros sencillos como fue The Way You Are, I Believe, y el tema、eh, Triangle, que era el tema principal de todo el álbum. Es una colaboración con Boa y el grupo t r a c k s Comercialmente, el álbum alcanzó el número uno en la lista mensual de álbumes, álbumes de Miac en octubre del 2004, vendiendo nada más y nada menos que 166 mil copias. Que si en 2013 eso era mucho, imagínense en el 2004 lo que eso significaba. Fue el octavo álbum más vendido del 2004 y vendieron más de 2 4 2 mil copias a finales del año. Eh, el último single, que es el que le vamos a poner, que es Triangle, fue, utiliza una muestra de la Sinfonía 40 en Sol Menor de Mozart y cuenta con las voces de Boa y de la banda de Rock Tracks.、Eh, sin embargo, no fue lanzado como sencillo físico, sino que iba con todo el álbum. En total, el álbum de Triangle vendió aproximadamente 309 mil copias A partir, bueno, después del de 2011, o sea que es un trancazo en su época, pero después siguió vendiendo como de que no. Así es que bueno, vamos a escuchar estas tres rolillas que son, insisto, Rain con It's Raining, Baby Box con Ecstasy y TVXQ con Triangle.、Eh, creo que sí se escucha rara la voz, dispensarán ustedes <ríe> que ande yo así, pero. Ando malita de mi presión, n v e r d s t e los achaques de la edad que tiene uno.、Eh, pero aquí andamos, muchachos. Aquí andamos con nuestro programa, dándolo todo como de que no. Así es que bueno, vamos a escuchar estas tres canciones y retornamos para pues el chisme, la verdad. Vamos y regresamos. Yo, por supuesto, soy Cassandra. ¿Qué? ¿Cómo me llamo? Cassandra. Ay, perdón, perdón, perdón, perdón. Yo soy Casandra s Martínez. Esto es K-Pop Anthems y lo están escuchando en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. i want it in the kitchen on the countertop, to get the spots. Till the cops start to knock, wake up the whole block. How you want it, baby? On the hood of the car, from the back to the front, red hot heels on h e r i n t h e living room in Cancun,、cool, feel the breeze. Strawberries on your stomach that spreads with cream.、Yeah. My only wish is that you change your mind and i do your shit Wanna take you there, but you're scared to follow Come see tomorrow, hoping I can take you through the pain and sorrow Let you know I c a r e a n d someone's there for your struggle Depend on me, when you r e a t e needs all that trouble I wanna give you happiness and maybe even more I told you before, no time t w a i t s You can look up at the store, can you get away? <laughs> No, u a k e it b t t e r w g w r g o n g wrong, wrong, w o n g wrong, w o n g w o n g w o n g w n o w wrong, w r n g wrong, w n o w wrong, w r n g wrong, w n o w wrong, w r n g wrong, w n o w wrong, w r n g wrong, o wrong, o n g w r n g wrong, wrong, o n g w r n g wrong, w r o o n g w r n g wrong, wrong, o n g w r n g wrong, wrong, w r o Represent, let him know. Move your body, let the music take you out of control. Rock the party, put it down. f h -huh. e belly of soul, get it jumping. Hot like live wire. Nobody does it better, got the world on fire. c f o s c e the overlord, give them what they want more. 100% pure, rugged hardcore. Jeep、when you cruise the block, turn the volume up. Let the system rock.、Uh, we make hits, steady chasing the chips. International thug ish, can't hate it, just love this. World famous, collaborate with the greatest. Tupac and baby v o x so d a n g e r o u s Anthems a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ha ganado, así Y ya estoy de regreso.、Eh, ahorita me preguntaba Violet que, ¿cómo me que c u á n t o habrían pagado para incluir la,、eh, la canción de Mozart en la rola de TVXQ? Y le digo que, según yo, según yo sé, hasta donde yo me quedé, después de 100 años ya no existen los derechos de autor, ya pasa a ser de dominio público la, pues, la obra. Eh, y siempre, o sea, siempre y cuando hagan de cuenta, si, si A ver <ríe> Si por ejemplo, no sé, la orquesta filarmónica, no sé, de Londres, grabara la, la melodía y la usara este, alguien más, entonces sí, ahí hay que pagar regalías. Pero si,、sí, por ejemplo, la, la, con esta rola de TVXQ, si la SM solita mandó a hacer la rola por su parte con una orquesta, pues no hay que pagar regalías, insisto, porque después de 100 años se supone que la obra ya es este, de dominio público. Hasta donde yo me quedé, pero es como que no, vamos a investigar más, <ríe> para no quedar aquí como la que nada más estoy inventando. Sí, pero hasta donde yo sé, después de 100 años ya es de dominio público. Vientos huracanados. Y en este bloque musical, pues e s c u c h a m o s rolas bien tranquilas, la verdad. Así como eh, eh, Como ese hip hop muy tranquilo. i n c l u s i v e la de TVXQ estaba muy tranquila. Así es que por favor que la roleta nos pase a decir cuál será el siguiente año que vamos a escuchar. ¿Qué será? ¿Qué será? Dos mil diez. Dos mil diez. Grandes rolas del 2010. La verdad es que sí, hay muy buenas rolas. Yo estoy muy feliz con este programa. Bueno, las primeras que vamos a escuchar en este bloque musical va a ser al grupo Secret con su canción Madonna, que pertenece a su segundo EP、eh, llamado de igual nombre. Este álbum salió a la venta el 12 de agosto del 2010 y contenía, bueno, contiene e Bueno, n n í a o c t más bien 5 canciones. Madonna debutó en el número 1 en el Gaon Singles Chart y vendió más de, oígalo bien, Un millón o copias h c ochocientos c i treinta mil e nueve sesenta nueve n t o o s y y digitales en Corea del Sur a lo largo del dos m i La diez. l composición de la canción estuvo a cargo de Kang j i w o n y Kim k i b u m Y destacaron que la inspiración de la canción trata de vivir con confianza, convirtiéndose en un icono de esta generación, como la cantante k Estadounidense, no, sí, estadounidense, Madonna, yo. No sé, estadounidense es italiana, no, pero tiene <ríe> esa ascendencia italiana. Este, yo muy bien, padrísima con los datos, soy yo.、Eh, a la siguiente que vamos a escuchar en el bloque musical va a ser a mi adorada Ijiori con su canción Chiri Chiri Bang Bang, que pertenece a su cuarto álbum de estudio llamado Age Logic. Que fue lanzado el 12 de abril del 2010. Esta canción contiene 14 temas, incluidas colaboraciones. Hay nada más y nada menos que con The s o n g de Big Bang, Ji-Jun de Four Minutes, Becca de After School, Gary de i s a n g y Chang-Su de Mighty Mao. Y bueno, esta canción、eh, la trabajó con. Go、bueno, la letra es de ella, de i j y o r i Hizo una colaboración con CJ de Fresh Boys y la música estuvo a cargo de harta gente <ríe> llamada Ryan June, At w a n Frost, Ronald Frost, Anitral Terrell, d e n z i l Remedios, Kim Ji Wong y Kim j k e We Look, qué nombres tan fáciles de pronunciar todos, c ó m o de que no. La última canción que vamos a escuchar en este bloque es una de mis favoritas para hacer,、eh, p a r a chaves, p a p a y la verdad. Nada más. Es A Beast con View o Very Important You, <ríe> gran nombre de canción. Esta canción está en el tercer mini álbum del grupo. Que fue lanzado, e、eh, llamado titulado Mastermind, que fue lanzado el 30 de septiembre. La canción estuvo, la letra estuvo a cargo de Super Chang Tai y la música igualmente. Así es que vamos a escuchar estas tres rolitas. A Secret con Madonna, a Ijori con Chiri Chiri Bang Bang y a Beast con Very Important You o View. Para que cantemos, I love you, View, View, View. Y se nos están de yendo a la onda, ¿no? Vamos a escuchar estas tres rolillas y retornamos. Como de que no. Yo soy Casandra s Martínez. Esto es K-Pop Anthems y lo estás escuchando a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. A través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Todos, venga,、eh. <risa> Oigan, ¿qué onda? Ya nadie tiene、eh, ideas originales. <risa> es que, digo, ¿por qué seguimos haciendo sampleos de rolas? Y antes? O sea, le quedó muy bonita su canción a d a v i d g u e t t a que es a quien estamos escuchando d e fondo. <risa> Pero la rola es Blue, ¿de qué año será Blue? ¿90 y algo? Ay, no lo sé. Pero sí, oigan, ¿por qué seguimos haciendo sampleos de rolas? Y es lo que más se hace ahorita. Es que no entiendo por qué. Hay eso, hay remakes de películas, remakes de series. Si、sí, de aquí ya no hay. Rolas. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ifel.、Um, uh -huh. Del 98 es la rola. Digo. ¿Qué Pasa, qué está pasando? <ríe> Oigan, gran b l o q u e musical. Escuchamos a Secret con Madonna a... y g y o r i con Chiri Chiri Bang Bang y a Beast con View para que nos dé aquí el TLL. e e e Ay, lo v i u v i u v i u Oigan, gran b l o q u e musical. Este, vámonos la, al siguiente. Al siguiente año que la ruleta nos diga qué vamos a escuchar en este año, que va a ser, por favor, ruleta. 2019. 2019. 9 b i e n Vientos huracanados. Para este 2019. <risas> Decidí que escucháramos puras canciones debut. Hubo grandes debuts en este año, así es que bueno, vamos a escuchar a One Us con su rola Valkyrie de su sencillo debut、eh, llamado Light Us, que fue lanzado el 9 de enero del 2019. La canción la escribió Isan Ho de RBW. Inner Child de Mono Tree, ya sé cómo se pronuncia su nombre, Raven, que ya no está en el grupo, y el muchacho Ido. La produjo la rola Isan g Hu, Inner Child,、eh, hijo Zang de RBW, y Minky igualmente de RBW. Y c ó m o de que no, vamos a leer la letra de la canción. <ríe> ¿Por qué? Porque no tengo nada mejor que hacer. Dice la canción. Volaste hacia, hacia abajo desde ese cielo azul. r o b ó mi corazón y se escapó. Brillas más que el sol dorado. Quédate conmigo. Eres mi ángel. Eres como un cisne negro. Encendiste un fuego en mí y me dejaste. Estoy ardiendo. Estoy hechizado por el aleteo de tus alas. Solo tengo tus plumas en mis manos. En esta amplia tierra sin ti es tan aburrido. Por favor, ilumíname. Brilla en mí, eres mi luz. Brilla la luz en mi vida oscura. Brilla la luz, quiero caminar contigo en este camino áspero. Eres mi sol, eres mi luz. Brilla en mi vida, brilla, brilla, brilla. brilla. Eres mi sol, eres mi luz. Brilla en la oscuridad, brilla, brilla, brilla, brilla la luz. Nos quedó muy claro que todo brilla. Brillas o b r e mí ahora mismo, estoy siguiendo esa luz. Conviertes la oscuridad en luz, abriendo la puerta bien cerrada. Mi océano, eres mi Valkiria. Brillas en la oscuridad, enciende un fuego en este lugar, enciéndelo. Mis ojos están quemando, te quiero en lo más profundo de mi corazón. En esta amplia tierra sin ti es tan aburrido, por favor ilumíname. Brilla en mí, eres mi luz. Abre la puerta del cielo, quiero encontrarla, estoy llamando tu nombre. Abre la puerta del cielo, quiero encontrarla, estoy llamando tu nombre, no hay otra manera. Brilla la luz en mi vida oscura, brilla la luz, quiero caminar contigo en este camino áspero. ¿Qué, ¿Qué dice la canción? Que ilumine la vida del muchacho, c ó m o de que no. <ríe> Muy profunda la letra de la canción. <ríe> sí. Le recuerdo que la primera, la primera vez que la leí, creo que como que la, la traducción no estaba bien, fíjense. Esta está más, d e c e n t e Y la siguiente canción que vamos a escuchar es del grupo que debutó igualmente en 2019, llamado Everglow, con su canción Bon Bon Chocolate.、Eh, esta canción viene i n c l u i d o en el álbum、eh, llamado Arrival of Everglow. Que se lanzó el 18 de marzo del 2019 digitalmente y 19 de marzo eh, físicamente. Eh, esta canción,、eh, esta canción, este single álbum incluye tres canciones y, obviamente, una de ellas es el debut. Bon Bon Chocolate, que la letra la escribió JQ, no, JQ, <ríe> JQ, <ríe> JQ Tomboy, Junsu. Ichiwon de Make Your Mind Works. La música fue de Melanie Fontana, Michael Litgren, t Litgren t Schultz y Yurek r u n a m a k i El arreglo también fue de estos dos chavos. Este, y, ya. y ya. Porque no pienso, no pienso volver a leer eso otra vez. Y mal leído, aparte. Este, la última canción que vas a escuchar es de un grupo que. Que nos fue arrebatado un grupo que ni siquiera dejaron que, que avanzara. Y era como de: ¿Qué pues ya ¿qué, qué, qué más podemos hacer? Pues ya que sigan el, sus muchachos. Si no ganaron limpiamente, pues ya ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Me refiero a x 1 con su canción. Flash, que es la que vamos a escuchar, que es su canción debut. q u Este e grupo nos fue arrebatado. Si usted no sabe la historia, se la cuento rápidamente. Estos muchachos pertenecían a la cuarta temporada de Produce, llamada Produce X 101. Y resulta ser que al final de De, este, de la temporada se empezó a sonar Que pues, como que había algo rarillo, había algo raro por ahí. ¿Qué ¿Por qué los votos no coincidían y cosas y demás? Y este, no nos daban las cuentas, no nos daban las cuentas en los votos. Y pues ya al final, pues se、eh, destapó la cloaca dentro de Mnet. Y que s、pues, e a el productor, ¿no? Que, y, bueno, la producción de, del programa metía mano negra en los resultados, tanto de la temporada 1 hasta la última. Este, y bueno, pues. X-One, pues ya. Eh, eh, Ice One, obviamente todavía le tocó, pero pues ya todo el mundo quería mucho a Ice One y pues ya, ¿qué les faltaba para terminar el contrato? Y X-One, pues apenas empezaban, empezaban, debutaban un 27 de agosto y creo que el grupo terminó, si mal no recuerdo, como en octubre, septiembre, ya ni me acuerdo bien. Este, pero pues oigan, ya no los habían lanzado, ya estaban ahí, ya q u é más, qué, ¿por qué? ¿Por qué? Obviamente, si, si, si eso no hubiese pasado, yo no tendría a Cravity o a、uh, Dripping, pero híjole, m a n Yo sí quería x o n e yo sí me emocionaba mucho X-Wan, pero pues ya que se lo va a hacer, o i a En fin, después de esta triste historia del K-Pop. <ríe> Vamos a hablar de la canción Flash, que pertenece al álbum debut del mismo,、eh, llamado no, perdón, Emergency Quantum Leap, que se lanzó el 27 de agosto del 2019 por Swing Entertainment.、Eh, Flash fue producida por、eh, chavo, un chavo que se hace llamar 88247. Score, Megatone, One Star, d e Mono Tree y el arreglo fue de estos tres últimos. El single tiene un dinamismo entre los tempos, comenzando de forma suave antes de acelerar hasta alcanzar un ritmo vibrante. Solo para desviarse de un lado a otro en la carrera hacia el frenético estribillo y una dramática caída del ritmo. Es que hizo una gran rola. De verdad, tanto una exhibición de la voz y la destreza del rap de los integrantes como una canción basada en la actuación, Flash es pura experiencia audiovisual destinada a ser observada y escuchada simultáneamente a través del video musical de la canción. Durante el cual la prístina y agresivamente apasionada coreografía de x j u a n toma el protagonismo mientras dan un gran salto hacia el futuro de su carrera. ¡No pasó! ¡Eso no pasó! ¿Por qué no se pudo? Perdón, es que yo sigo muy dolida, sigo muy dolida. Ya cuántos años han pasado y yo no lo supero. Pero en verdad, vean el, el, el, dis, el disco, el video y la presentación en vivo, la c o r e o g r a f í a Cuando hacen volar al chavito este que no me acuerdo cómo se llama, ¡híjole! Adoro.、Eh, la canción debutó en el número 4 de Melon.、Eh, y llegó a alcanzar el número 1. También estuvo el número 1 en Neighbor.、Eh, en cuarto en Emnet. En segundo en Vox. Igualmente, segundo en Soribada. Y alcanzó el número 6 en Genie.、Eh, pues un trancazo, trancazo, trancazo. Lo que se dice, trancazo, trancazo. Pues la verdad, no, este, no fue en listas musicales, pero pues le fue r e c i e n t e m e n t e ¿no? Es que también ya, se, ya desde ahí ya se olía que, ando, que algo andaba mal con, con los resultados. Y como que la bandita pues, se decepcionó. Se decepcionó mucho, la verdad. Este, pero bueno, estas son las tres canciones que vamos a escuchar, que es. Wanos con Valkyrie. A Everglow、Glow、con Bomb o y Chocolate. Y a X1 con X1. ¿Qué dice? Ya nadie. ¿Qué dice? Dice que. Ya se ve. Dice Corpi. Ya se ven todos los g é n e s Ya se ven todos los géneros. ¡Qué horror! Ah, de los que el remake sí. Oigan, se acabaron las ideas originales. Dice Violet. Ya nadie elegirá la rueda. No, digo que puro remake. Recordad es volver a vivir, dice María.、Eh, dice Violet, ¿qué es una Valkyria? Que dice,、eh, pero está más chida la música de x o n Este. Ay, Valkyria era como una, una lucha. Ay, qué ira. ¿Valkyria o Valkyrias? Dice el Wikipedia que son d i s i r que no sé qué sea eso, entidades femeninas menores que servían a Odín bajo el mando. Ah, pues como el Axelin Tor, ¿no? Me encantan mis referencias. Este, bajo el mando de Freya en la mitología nórdica. Su propósito era elegir a los más heroicos y aquellos caídos en batalla y lleva,、ah, llevarlos al Valhalla, donde se convertiría en Ingerjar. No sé cómo se pronuncia eso, perdón. Esto era necesario ya que Odín precisaba guerreros para que luchasen a su lado en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. Oigan, todo esto yo ya lo vi en Thor. Soy muy fan de Thor. Su residencia habitual era el Pinkolf, situado al lado del Valhalla. Dicho edificio contaba con 540 puertas por donde entraban los héroes caídos para que las guerreras los curasen, deleitasen con su belleza y donde. También servían hidromiel y cuidaban de la vajilla y las, vajilla y las vasijas para beber. Pero según yo, hay, otra, hay otro significado para v a l k u i r i a ¿Dónde irá? Sí, había otro significado, pero no me acuerdo. Qué rolón, caray. Bueno, pero bueno, esa es una Valkiria. Es que me acuerdo que había otro significado. Ah, no, s í divinidad mitológica nórdica que en los combates designaba a los héroes que debían morir.、Se、me lo dijo más bonito Wikipedia, la verdad. Bueno, v á m o、no、s sé, a este bloque musical. Que está muy padre para que le suban, <risa> dice Violet. q u e ve igual, <risa> no se preocupen, no es la única. <risa> este, pero creo que nos, la RAE nos lo explicó mejor. Cada, cada una de ciertas divinidad, divinidades de la mitología escandinava que en los combates designaba n los héroes que、eh, debían morir y en el cielo le servían como escanciadoras. Uta. a mano, s me la paso buscando palabras en el diccionario. ¿Es qué?、Ah, ¿Es canciadora? A、ah, escanciar. a e s c a n c i a r Echar o servir una bebida alcohólica. Ah, o r a l e me cero. No, no es cierto. <risa> no es cierto. Especialmente vino sidra en un vaso en una copa desde una altura considerable. Nombre. No, Chidis. Me lo contó más bonito Wikipedia, fíjense, porque aquí, me cero. No, pues qué pasó. ファラウェイファラウェイ。 Stone h e a r t Machine. Anthems a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Huracanadas y ya estoy de regreso. Que gran bloque musical. One o s con Valkyrie, Everglow con b o m b o n Chocolate y x One con Flash. No debería de poner esa canción porque me pongo triste. Yo me pongo triste porque ya no está con nosotros, Sexuano. Oigan, pues ya llegamos a la última parte del programa. Ya se nos va a acabar un bloque musical más y ya se acabó lo que se vendía. Pero pues antes hay que escuchar ese bloque musical. Ruleta, pásale a hacer tu última intervención del día, por favor. 2016. 6、yeah. 2016, a m i g u e s con este año vamos a cerrar este programa y vamos a escuchar canciones sepsis. Este La primera canción que vamos a escuchar es AOA con 10 Seconds, que pertenece a su cuarto EP llamado Good Luck, que se lanzó el 16 de mayo del 2016. Eh. Llegó al segundo lugar en el Gaon este álbum. Vendió 40 mil copias. Pues bastante decente. Bueno, no, decente no. Bastante triste el asunto. Este. La canción Ten Seconds fue el segundo.、Eh, La canción que se promocionó fue Good Luck, pero ya ven que siempre promocionan a veces dos, si alcanza el dinero, promocionan dos canciones. Y en los sh shows musicales,、eh, AOA promocionaba Good Luck y esta canción que se llama Ten Seconds, que yo amo y adoro con mi alma. La canción es de Shin Ji Min, Kim Ye Yang y Park i s u La música es de. l i n e a Mary Handev, Joe Neal Mitrodev, Anton Malberg Hartaf. Segerstad <risa> y Jennifer De Silveo. Y el arreglo es igualmente de estas personas que han de ser, no sé, el norte de. No, de Países Bajos o por ahí. No sé, no sé, no sé, donde sean. La siguiente canción que voy a escuchar es uno de mis grupos favoritos del de K-pop. Que me sigue doliendo la forma en la que las promocionaban. Digo yo, no había necesidad de promocionarlas así. Pero también en esta. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Y en esta guerra por lograr el primer lugar y, y ser. Este、um, famoso o tener éxito en el K-pop, pues así las promocionaban a ellas. Insisto, no había necesidad, pero ya ni modo. Y me refiero a. e l l a s e n su entrada, ellas no habían venido a d e s b l o q u e a n d o a <risa> Stellar. Bien. <risa>、yes. Va m o s a escuchar a Stellar con su rola Stink, que pertenece a su segundo EP, que fue lanzado el 18 de enero del 2016. Por... Y fue distribuido por The Entertainment. No, fue distribuido por Universal Music, perdón. La canción, música y arreglo pertenecen a GDLO. Y bueno, el video musical para la canción,、eh, aquí como dato curioso, fue dirigido por TG Peddy, que fue e la mismo que、eh, l misma compañía que hizo Up and Down de EXID. Y la coreografía fue del mismo coreógrafo que hizo Mr. i s t e De Cara. Y vamos a leer la letra de la canción, porque yo nunca he leído la letra. Oh, s、sí, i ya la leí, s、sí, i ya la leí, s、sí, i ya la leí. <risa> este. p a a ver qué dice la letra. p a a ver qué dice la letra. Porque a mis、eh, estelas las promocionaban como un grupo muy sexy, muy sensual y así. Y los videos son. Híjole, le bajaron. Le bajaron el. el... De crema a sus tacos. <ríe> este. Desde Sting. Porque lo que fue Marionette. Marionette no era tan impactante. Vibrato, es decir,、sí, como. o una... ¿Eh? Pero bueno,、eh, con Sting sí ya le bajaron un poquito el, el, el, el nivel. ¿no? El, no era tan. n a d a caray. <ríe> Vamos a la, la letra de la canción que dice: Espera, la nave del olvido. No, no esa es otra. e s e espera, tus labios. ¿Qué estás haciendo con ellos? <ríe> ah, <Ay>,、oh, caray. <ríe> la punta de tus dedos no pude e arreglarlo. Tus preguntas a las que ya he dado. Ah, no, ya les has dado respuesta de antemano. Pretendo no saberlo. Judas, ¿un beso o qué? Wow, soy una lupa que puede ver a través de tu mente. Me siento como el detective Sherlock. Aunque soy la acusada en este caso, el aire es frío. Curiosamente, el tiempo pasa lentamente. Estoy sintiendo incertidumbre. ¿Mis palabras te hacen sentir algo? ¿Tienes una conciencia culpable? ¿Estás cansado de nuestra relación? No puedes esconderlo, siempre lo demuestras.、Eh, ¿Mis palabras te hacen sentir algo? ¿Tienes una conciencia culpable? ¿Estás intentando romperme el corazón? Tu sonrisa es incómoda. Juzga todo lo que quieras. Estoy demasiado cansada de tus excusas y mentiras baratas, de tu rostro dudando, pretendiendo no saber nada. ¿Judas un beso o qué? Dices tonterías cada vez que abres la boca. Nadie te importa. Lo siento. Te estás yendo por las ramas. No quiero escucharte. Hace frío. El tiempo pasa curiosamente demasiado lento. Perturba mi mente. Y se repite, se repite. Como un diario secreto en tu pecho, tus palabras apiladas solíamos besarnos. Dilo, quiero saberlo, estoy lista. Tus ojos no pueden verme directamente. ¿Eres tú o yo el problema? El sonido en mi oído, tu voz temblorosa, es tiempo de terminar. ¿Estás cansado de mí? Tus ojos no pueden verme directamente. Como un diario secreto en tu pecho, tus palabras apiladas solíamos besarnos. Dilo, quiero saberla, estoy lista. ¿Qué nos pasó? Ah, y bueno, el video no tiene nada que ver con la letra de la canción, ahora que ya la leí completa. <ríe> Oigan, en la última canción que vamos a escuchar, van a hacer a las niñas de. Sí, su... hacen su entre. También hacen su debut en este programa, a las niñas de Brave Girls. Yay. Y、eh, vas a escuchar High Heels, que pertenece a su tercer EP del de grupo, igualmente llamado High Heels, que fue lanzado el 27 de junio del 2016 por Brave Entertainment y fue distribuido por CJEM. El EP fue lanzado、eh, más de cuatro años y medio,、eh, a más de cuatro años del debut del grupo. Y bueno, la canción fue escrita por Brave Brothers y Chacun. La música fue de Brave Brothers, JS y Chacun. Y el arreglo fue por JS y Brave Brothers.、Eh, el EP tuvo un éxito moderado y alcanzó el número 22 en el Gaon a l b u m Chart. Pues sí, la verdad, mis Brave Girls、pues、no las pelaban ya hasta muchos años después, ya hasta que casi se nos van. Me les hicieron caso a mis niñas, pero bueno, ya son más o menos valoradas, porque como que ya también siento que se les está acabando la mechita de la fama y del de éxito. Es que deberían, es que no entiendo por qué no lanzan canciones cada, no sé, mínimo cada seis meses, porque la bandita ahora es de De, de, este, de memoria más corta que antes y como que se les va la onda. Bloque, Sacorpi. <ríe> いいですね。<laughs> Y ni una me, me sé hasta ahora. Para que les escuche, María. Son grandes rolas. Vas a escuchar a AOA con 10 Seconds. A Stellar con Stink. Y a Brave Girls con High Heels. Vamos y regresamos. Y cuando yo regrese, será para decir adiós. Yo soy Casandra s Martínez. Esto es K-Pop Anthems. Y lo estás escuchando a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Or things I'm free, you a i t f o r n a i n k e some guesswork. Anthems, a n través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Huracanarlos y ya estoy de regreso. En este bloque musical escuchamos a AOA con 10 Seconds, a Stellar con Stink y a Brave Girls con High Heels. Y de esa manera cerramos el programa del día de hoy. Muchachada, muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este programa.、Eh, les recuerdo que los martes yo tengo mi otro programa. Tenemos que hablar de K-pop a las 9 de la noche, hora centro de México, donde tengo más energía. ¿Cómo de que no? Perdón, ya. <ríe> ya se me acabó mi 2.50 de energía que traía yo, ya me estoy yendo. Eh, eh, no se olviden que este programa se repite. Los viernes a las 9 de la mañana, y si no pueden escucharlo, está el Internet Archive, así como en Evox. En Evox usted puede escuchar cosas varia que yo he producido, hay varios podcasts, está Encuentros Cercanos al K-Pop, los 10D, K-Pop Dosis, y por supuesto está Tenemos que hablar de K-Pop y K-Pop Anthems. Muchas gracias a Violet, a Corpi y a María que me estuvieron acompañando el día de hoy, y a toda la muchachada que también me estuvo acompañando, pero que no estuvo en los chats. Muchas gracias por acompañarme y escuchar este bonito y b e l l o Programa.、Eh, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Casandra s Martínez. Esto fue K-Pop Anthems. Y nos escuchamos el próximo jueves a las 4 de la tarde en un nuevo episodio aquí en Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. Gracias a Dios, y me cuidan. Sale bailos. Quiero. Bye. Thank you.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 I'm not going to need a break. All day. How to manage a checkbook. How to.